soy hoy, eh, pero les felicito porque la radio está saliendo en el dial, me parece espectacular, así que desde el Bondongo, casi llegando a se escucha muy bien la radio. Y bueno, les vengo a comentar un poquito, la semana pasada, cuando hablábamos de las docentes y auxiliares de, de la Municipalidad de La Plata, yo les comentaba un poco, les hablamos del vaso un poco vacío, les comentaba algunas dificultades que estábamos teniendo en pulso en esta cooperativa, que somos alrededor de 13 compañeros complicaciones y eso relacionado que lo escuchaba el inicio de, del programa y escuchaba que hablaban de las efemérides, hablaban de un par de efemérides, el cumpleaños de, de, de Carlos Marx y algunas otras cosas y, y nosotros en, en Pulso hacemos efemérides o hacíamos efemérides en el Instagram, no sé si, si alguno las la, la, la veía nada tanto Sí, por supuesto, Rama Bien Eh, hacíamos efemérides y, bueno, particularmente yo estaba un poco a cargo y últimamente eh, tuve que dejar de hacerlo por las diferentes tareas que uno tiene, no solo en la cooperativa, sino que además por los diferentes trabajos que un trabajador, trabajadora de prensa tiene que ir buscando, es decir, buscar otros trabajos porque no llegamos con la cooperativa, con la situación eh, inflacionaria eh, y, digamos, y las diferentes complicaciones con con las pautas publicitarias, el, el, el trabajo para las suscripciones, que ustedes siempre comentan muy bien, no llegamos. Entonces, eh, estos últimos días estábamos chateando estábamos charlando, teniendo reuniones de Zoom, de Meet, de Skype, eh, algunos que nos veíamos en la redacción de Pulso, y bueno, nada, este, veíamos la, la, la posibilidad de poder plantear esto, de volver a hacer una medida de fuerza como hacíamos en otros momentos, eh, cuando... Eh, fuimos despedidos de, de la empresa en la cual eh, trabajábamos, decidimos parar un poco la pelota, resetear como dicen ahí en el programa, ¿no? F5 y nos sumamos al paro nacional de trabajadores y trabajadoras de prensa del país no sé si estaban al tanto eh, Sí, algo habíamos escuchado Bien, bien eh, es mañana, eh, es mañana jueves eh, todo el país a través de a través de la FATPREM, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y, y también se sumó eh, el sindicato de prensa bonaerense, Ciprevo, que es el reclamo ¿no? de los medios gráficos y digitales de todo el país por aumento salarial, eh, digamos que, que las empresas paguen eh, los ingresos al menos eh, similar por encima de la canasta básica, que están muy por debajo, eh, es una lucha que viene ya desde hace bastante tiempo bueno es histórica no pero durante las últimas semanas eh, se venía concretando cada vez más a nivel federal pero acá en la plata también lo ven lo, lo veníamos ver lo veíamos venir eh, la semana pasada hubo asambleas en el grupo InfoCielo, hace alrededor de un mes eh, empezó a organizarse y las trabajadoras del diario del día que nosotros sacamos una nota muy interesante Eh, en Pulso Noticias, que habla de los salarios de miseria del de, de diario El Día, de esta empresa que, que, que es integrante de Adilla, no la asociación empresaria, que es la que ofrece estos salarios de, de, de miseria a los trabajadores. Decidimos entonces eh, juntar algunas de las reivindicaciones, sumarnos al paro nacional, y entonces dentro de un ratito, acá en Radio Nauta, zafaron de, de, de mi plante de, de tareas, Eh, en un ratito, digamos, eh, comienza el paro nacional de trabajadores de prensa y mañana se va a hacer una concentración y caravana en la ciudad de La Plata les paso a comentar, viene ¿cómo viene, le, cómo viene de ahí? Venimos bien. bien, venimos bien, acá justo estaba también entrando a, a la nota que sacó Pulso sobre eh, la movilización y el paro del día de mañana Muy bien, genial, gracias eh, es algo que ...que se lanzó hace un ratito nomás... Eh, ...hace un ratito definimos eh, hacer esta movida... Este, como, ...como decíamos, impulsados por... ...les compañeros del diario del Día... ...que están ahí organizándose... Eh, ...a las eh, dos y media de la tarde... ...nos vamos a estar eh, juntando... Eh, ...frente a la redacción de la agencia DIV... ...diarios del interior bonaerense... ...que también tienen su, sus pedidos a, a la empresa... ...de aumento salarial... La, la, ...la agencia queda en 48, 9 y 10... Y bueno, en auto, en bicicleta, eh, en mi caso en moto, eh, haremos la, la caravana hasta la Municipalidad de La Plata, donde vamos a reclamar. Nosotros como pulso tenemos un, una de las, de las tantas reivindicaciones que, que tenemos, al, ser, al no tener patrón, digamos, ser una cooperativa autogestiva. Eh, nuestro conflicto tiene que ver, entre otros, con la Municipalidad de La Plata que nos cerró desde hace dos años nos tiene congelada una pauta congelada una pauta bastante mísera para lo que después escuchamos algunos rumores de lo que, de lo que pone el municipio en otros medios de comunicación y nos está debiendo seis meses eh, de pauta publicitaria así que eh, vamos a ir a reclamar el pago en términos de, de la pauta publicitaria, la democratización de la misma, Y a partir de ahí seguiremos en diferentes medios de transporte hasta las puertas del diario El Día para bueno acompañar a, a estos trabajadores de prensa que están que están pidiendo una mejora en la cuestión salarial. Eh, Rama, esta cuestión, como Ramón, sí. una pregunta en relación a lo que decías de la pauta publicitaria. No hay ningún tipo de ley que, que regule justamente la, el blanqueo de la pauta que... Que, que se le da a cada medio, o sea, por parte de, del Estado. Y tenemos algo eh, súper estructural y es importante, ¿no?, como es la Constitución y la adecuación a los tratados internacionales, el Pacto San José de Costa Rica por la libertad de, de prensa, que en un, en un momento, en una parte de los articulados, habla de la democratización de las pautas publicitarias del Estado. Eh, el Estado es responsable, ¿no?, por, por, por hacer una socialización de, la, de las pautas publicitarias, y entonces eso, digamos, a nivel estructural. Y, por otro lado, en en las últimas, en el último mes eh, se han presentado algunos puntos eh, a través de sindicatos de prensa, de medios cooperativos, eh, de, de una propuesta de 12 puntos en el Congreso Nacional para que se legisle de una manera más concreta, ¿no?, esta asignación de los recursos públicos publicitarios, que bueno, hoy se distribuyen de manera discrecional entonces lo que se, lo que se pide es mayor transparencia pluralidad diversidad en el reparto de, de la pauta publicitaria que creemos que son elementos claves para eh, para una democracia sólida participativa eh, sabemos no la concentración in, impresionante de, de los medios de comunicación eh, en pocas manos en nuestro país entonces se pide junto a, a un montón de ...esta democratización de la pauta publicitaria. Así que básicamente es, son diferentes las, las reivindicaciones. Aquellos medios de comunicación clásicos que tienen digamos, eh, eh, empresas detrás y dueños piden eh, una mejora salarial y en el caso de, de, los, de los medios sin patrón estamos reclamándole al Estado... Una, una socialización de la pauta publicitaria y, y sobre todo un que tengan aceitado el, el los tiempos no los tiempos de los tiempos a la hora de pagar porque eh, los medios hemos naturalizado digamos las que las pautas estatales las pocas veces que salen se pagan muy a destiempo si se pagan nosotros también tenemos una, una reivindicación importante también que veníamos charlando hace un ratito nomás para con la agencia Telam. la agencia Telam también tenemos una, una, una pauta ahí eh, con un contrato, sin embargo, no nos no ha pagado tampoco. Así que no, no es algo que solamente tiene que ver con la Municipalidad de La Plata, sino con diferentes eh, partes de, del Estado a la hora de pedir esta esta socialización de la pauta y este emprorijamiento. Eh, si les parece, les, les, les, tenemos un audio muy cortito, eh, casi casi un separador, de la, la Secretaría General de, de FATPREM, de la Federación de Trabajadores de Prensa, Carla Gaudencio, si les parece escuchamos un segundito lo, lo que comenta de cara al paro de mañana Dale, escuchamos Este jueves 6 de mayo los trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país Vamos a ir al paro por la recomposición salarial de los y las periodistas. Estamos recibiendo ofertas miserables por parte de la Cámara Empresarial Adira, que es la que agrupa a los diarios del interior. Si no hay respuesta, vamos a intensificar las medidas de fuerza, porque con salarios de pobreza no hay periodismo. Ahí escuchábamos, esto podríamos como decirle un spot, una convocatoria para mañana a la movilización con la demanda de salarios dignos como eh, una de las demandas principales de, de este paro. Así es, así lo escuchábamos a Carla Gawencio, secretaria general de la FATPREN, digamos de la, la, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Así que como les comentaba, a nivel nacional, a través de la FATPEN, a nivel provincial, a través del sindicato de prensa bonaerense, en La Plata, con diferentes medios de comunicación también pidiendo lo mismo y particularmente Pulso Noticias como cooperativa eh, en este en este pedido de, de reclamo por la pauta publicitaria municipal y la pauta publicitaria de la agencia TELAN también. Eh, creemos que es, es, es como un ahogo planificado el que, el que nos hacen... Eh, con una propuesta, con un contrato que después no se cumple y bueno, esto está también eh, centralizado en algún sentido eh, junto a otros medios cooperativos y autogestivos del país que estamos pidiendo estos 12 puntos para federalizar la pauta eh, como ley en el Congreso congreso Nacional y este pedido que estamos haciendo eh, se hizo un pedido formal a través del sindicato de prensa bonaerense y también se hizo incluso pedido en el Consejo Deliberante ¿sí? eh, de La Plata eh, para, para democratizar esta esta pauta publicitaria. Así que yo había preparado otro tema para hablar hoy, pero hace un rato tuvimos la reunión, definimos todas estas cuestiones para movilizarnos mañana y me pareció importante poder comentárselos. Eh, Rama, para pasar en limpio e invitar a la audiencia que se acerque, la convocatoria es mañana a las 14.30, ¿en qué lugar? mañana a las 14.30 en las puertas de la Agencia DIV, que es 48, 9 y 10. De allí nos movilizamos a la, a la Municipalidad de La Plata y ahí, a Diario del, del Día, ahí en diagonal 80, eh, y bueno, va a ser una concentración y unas, es, ese tipo de caravanas que son en auto, en bicicleta, eh, moto, porque bueno, entendemos también la situación sanitaria complicada a la hora de, de, de movilizarse y la complicación para mantener el, el distanciamiento así que va a ser de ese modo también va a ser otra una nueva un nuevo inicio de, de coordinación entre trabajadores de prensa de la ciudad que bueno que es muy importante y que tiene una historia muy particular de la cual bueno formamos parte como pulso como cooperativa previamente en el diario hoy se, el prensazo que se realizó ya por el 2013 eh, donde bueno la eh, comenzó un fuerte una fuerte coordinación y solidaridad entre trabajadores y trabajadoras de prensa de la ciudad de La plata donde bueno eh, participaron también ahí como, como radionauta apoyando así que bueno veremos cómo, cómo sale y esperemos poder este, seguir en este en este barco de, de la cooperativa autogestionada sin patrón de medio de comunicación eh, exactamente rama ojalá que, que, que así sea mañana vamos a estar acompañando Eh, la movilización, invitamos a todos los oyentes a que a que se acerquen a movilizar, a bancar el, el periodismo cooperativo, a, a bancar a los trabajadores de prensa que, que tienen salarios de miseria, eh, así que es fundamental estar ahí participando. Buenísimo, muchas gracias por el apoyo de siempre y bueno, eh, para decir, eh, con respecto a esto que decía al inicio de las efemérides que hacía y que tuve que dejar de hacer por otras tareas, creo que le faltó la idea de Haroldo Conti, que hoy sí. se años de, de su secuestro y desaparición Sí, exactamente Es, corre es correcto, faltó faltó esa La, la hablamos eh, previamente al programa Y no la incluimos Dormimos ahí, bueno, dormimos Es cierto, nos faltó esa felicito, el programa está, está, está, está saliendo muy bueno Estuve escuchando hasta recién las noticias Así que bueno, a pesar de, de, de lo que cuesta el eh, trabajo de prensa estamos de pie Y siempre que, que existe esa certeza de, de la piedra en el aire Siempre algo habrá para hacer